De crisis. crisis is not outside, crisis is inside. In yourself is the crisis. Krishna amortie, el amor y la soledad. Love and loneliness. Aprendí lo que es el amor cuando descubrí aquello que no era amor. 107.5 es el día en el que estás y el programa en el que has entrado, no sé si consciente o inconscientemente, se llama Irradia. Y para internet, listen to my radio.com. Radiogeneto.listentomyradio.com. También directamente desde la página web Radio Geneto, pueden seguirnos por las redes sociales de Marras, buscando Puente Humano, que es la asociación mezclada, hermanada, confusa, ambigua, utópica, escurridiza, de la que formamos parte DJ Pili, que está a los mandos. ¡Un aplauso para ella! Mrs. la señorita Mrs. Barrios. <risa> un servidor y un montón de amigas y amigos. Amigas y de amigos como Berti Que nos escucha todos los miércoles Un saludo y un abrazo Berti Oye Berti, si nos escuchas todos los miércoles ¿Podrías empezar a participar Un miércoles o todos? comunitaria, podemos hablar de los bancos, qué bien <risa> una radio comunitaria, podemos hablar de los maniquíes azules que están por fuera del corte inglés, qué bien <risa> pero también podemos hablar, amigas y amigos de una marea de gente que tal vez no tuvo suficiente eco en los medios de comunicación, por lo que respecta a esta isla, a este lugar y a esta capital de Santa Cruz, de en el Celebramos Rafa Pili, celebramos el 15M como destellos de lucecitas que salen a la calle, ya sean pocas o sean muchas, salen a la calle haciendo historia y, y diciendo me gustaría que las cosas fueran de otra manera. Este equipo, esta asociación, como muchas otras, colaboraron en la marcha del 15M y su preparación el sábado 12 de mayo, que aquí en Tenerife produjo una manifestación que discurrió eh, a, través de la, a lo largo de la avenida Naga y que terminó con una serie de actos en ese día, en el siguiente, en el otro, es decir, hasta ayer que se celebró el cumpleaños del 15M, y había gente eh, organizada en diferentes grupos. Eh, las mesas más activas donde había mmm, mayor capacidad de eh, acción y de comunicación con la gente que venía a interesarse eran la, mare, la mesa de la marea negra, que se ocupa de energías renovables, eh, freno de desastres ecológicos, etc. Y la marea naranja, que es la que trabaja por una vivienda digna, Incluye el movimiento también de los, eh, la plataforma de afectados por la hipoteca, la gente que lucha por un PGO razonable, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solo ellos, había más gente también ahí. Y estuvieron recogiendo firmas, contactando. También hubo una conga, tenemos constancia de ello. Hubo un taller sobre derechos laborales y en concreto sobre cómo se puede gestionar el tema de las inspecciones laborales en beneficio de los trabajadores y también hubo ayer en concreto, día del cumpleaños de 15M un curso gratuito de bailes latinos Con el paisanaje rumbo a la asamblea Despacio pero lejos sigue la pelea Los dueños de todo matan el futuro, hace falta manos que derriben muros, cada cual se piense lo que hizo, que, que, que. que cada cual se piense lo que hizo. Esta es una canción dedicada al 15M y DJ Pili nos puede indicar más cosas sobre ella, seguro. Fuera parsimonias que muera el calvario Digan lo que digan en el telediario. Bueno, la, la idea es seguir se... lanzando destellos El universo nos escucha, eh, ¿eh, Rafa? Nos escucha Y conspira Y respira con Respira con, nos, con nosotras, con nosotros Hoy hubo un taller en Un taller, no, perdón, una charla Dada por la red Canaria Escuelas Solidarias Y por Puente Humano En la... ...en la facultad de Magisterio... ...era el primer el congreso de estudiantes de facultades de educación... ...y ahí se le hizo partícipe a la concurrencia... ...de que estamos poniendo granitos de arena para cambiar el mundo... ...profesores de diferentes lugares del planeta... ...que intentamos que los alumnos se conecten... ...y rompan, sobrepasen, salten por encima de cualquier tipo de frontera se hagan ciudadanos globales y eso fue participado se pasó la información eh, se interesó mucho el profesor que llevaba la mesa de interculturalidad en la que participamos juan castro a quien agradecemos por la invitación así como a marcelino que nos invitó previamente todavía y ahí ...se difunde, se difunde como muchos otros lugares... ...un movimiento que se hace por voluntad... ...conectar a través de la internet, el teléfono, la radio... ...a la gente más pequeña... ...de lugares tan distintos pero tan extrañamente próximos... ...como, Sen como África, África y Canarias... ...para construir juntos... ...una África y unas Canarias nueva... ...curiosamente hoy el diario de avisos... ...tenía en primera página a Joshua Endur... ...en una entrevista que le hacían... ...donde decía, hablaré con el sector canario... ...por la cuestión del turismo también... ...ministro de Cultura... ...y de... ...turismo... ...un cantante... ...que no pudo terminar la educación primaria... ...que triunfó por el mundo adelante... ...y que... ...se enfrentó como otros... ...miembros de la sociedad senegalesa... ...al anterior presidente del país... ...que se había pasado unos cuantos pueblos... ...de los márgenes de los derechos humanos... ...y al cual derrotaron en las urnas... Eh, ...con un trabajo ejemplar... Eh, ...miembros de toda la sociedad civil... ...en Senegal... ...aquí al lado... ...aquí al lado... Eh, una democracia con una historia más larga que la de este otro país que llamamos España. Qué curioso, ¿no? Que Senegal tiene una democracia más larga que la española. Uh, everything they're saying is promoting war. Check out the headlines, read between the lines. Crimes and brutality still are growing, on and on and on. And war industry still are growing, strong and strong and strong, yeah. It's an interplanetary, interplanetary revolution. <laughs> interplanetary, interplanetary revolution. revolution interplanetary revolution, revolution. interplanetary, interplanetary revolution. revolution interplanetary revolution interplanetary revolution interplanetary revolution, revolution. Interplanetary revolution. danger to conquer living in a dangerous world what is a world así están las cosas y las tradiciones que nos hacen gran parte de la clase política que permiten que sean eh, aventureros eh, de dudosas intenciones de la extrema derecha, los que lleguen a decir las verdades. Como en este caso ocurrió en el Parlamento Europeo, este personaje habló de esta forma. Bien, y aquí estamos, al borde de un desastre social y financiero, mientras en esta misma sala tenemos a los responsables. En we hebben escucherd de discursussen más aburridos die ik heb gehoord in mijn leven. Uiteindelijk lo niegan, maar voor cualquier persona objetiva, het euro is een fracas. En wie is eigenlijk responsabel? Wie de ustedes? Bien, pues la respuesta es ninguno. Porque ninguno de antwoord is: niemand. Want u want u hebt u hebt geëleegd, want u hebt u Y su señorita Angela Merkel. Estamos viviendo en una Europa dominada por Alemania. Algo que este proyecto europeo supuestamente quiso evitar. Algo que algunos mucho antes pagaron con su propia sangre. ¿Para evitar? No quiero vivir en una Europa dominada por Alemania. Al igual que la mayoría de los europeos. Pero ustedes jugaron un papel. Porque cuando el señor Papandreou se levantó y usó la palabra referéndum, el señor Ren lo escribió y lo impidió. Y todos están aquí con una manada de hienas, rodeando a Papandreou y reemplazando por un gobierno de marionetas. Es un espectáculo absolutamente repugnante. Y ustedes decían que Brusquei tenía que irse, así que también fue eliminado, ...y sustituido por un antiguo comisario europeo, arquitecto de este desastre europeo. Pero pues no sé, Ana, este tío sigue hablando y sigue hablando. Bueno, casi lo importante lo dijo ella, ¿no? Que no se atiende a, no se atiende a, a, a las decisiones de, de la gente. ...si no se atiende a las decisiones de lo que suelen llamar mercados financieros... ...que no son más que bancos, eh, utiliza muchas palabras así raras... ...para que no la gente de a pie no podamos entender nada... ...pero realmente el sistema financiero son bancos, para que lo sepa la gente... ¿no? ...y hace alusión a una cosa y es que los eurodiputados no son elegidos... ...directamente por la ciudadanía, sino a través de los partidos, creo, ¿no? ...creo que es así... Sí, son Si alguien lo sabe con precisión, que nos llame al 922-63-38-48. Uh -huh. También habla de... Luego lo, lo último que decía era que también hicieron lo mismo con Berlusconi. Cuando ya no les interesaba, lo quitaron. Ah. Que para, para estos grandes poderes económicos, Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo... Eh, ...le es fácil, ¿no? junto con el Parlamento Europeo... ...les resulta fácil quitar y poner gente... ...y bueno, es tremendo... Eh, ...es tremendo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esta gente de la extrema derecha... ...bueno, está alimentando el miedo a Alemania... Mm, ...y bueno... ...no sé... Creo, ...quiero decir que... ...es muy fácil para la extrema derecha ahora ganar puestos, que es lo que hizo, lo que hace siempre en las épocas de crisis, ¿no? Claro, eh, yo creo que el discurso de culpabilizar a algún país, evidentemente no es un discurso saludable. Como mismo se hizo aquí la presidencia actual con el gobierno de, de Argentina, con el tema del de la gasolinera esta, ¿cómo se llama? Eh, Repsol, YPF, ¿no? IPF Sí, no, no, no es saludable echar la culpa a nadie Intentar ver qué es lo que realmente ocurre y cómo actuar es difícil Pero, por lo pronto, mmm, lo pueden hacer en público La confusión la tenemos todos, amigas y amigos Alcanzamos a ver alguna pequeña cosa Por ejemplo, una amiga me decía hace poco eh, La única cuestión es que hay un problema de codicia No se frena la codicia ¿Qué les parece? ¿Podría ser esa una síntesis del problema? ¿Se le ocurre algo a usted para frenar la codicia? Mañana todos Suelta la pasta ya Esto es Suelta, suelta Suelta la pasta ya, suelta o vas a chirona, suelta la pasta ya, el revisor mecho me de tren, suelta la pasta ya, de una patada cayó al ante. Suelta, suelta la pasta ya, suelta, suelta, suelta la pasta ya. ¡Que si no, que si no, que vas pa' Chirona, vas pa' Chirona! Si se pone si ponen Chirona a quienes realmente causan un daño robando, de forma brutal, ¿se reduciría el problema de la codicia? estructuración del plan penitenciario yo ya. El miércoles pasado jugábamos a ser el Banco Central Europeo, jugábamos a ser un banco nacional, jugábamos a ser el gobierno y hoy nos volvemos a tropezar con el Banco Central Europeo que como dijimos el, el miércoles pasado eh, es un Banco Central Europeo con que maneja, que gestiona dinero público de España, de Francia, de Alemania y es un banco que con este dinero público se lo da un interés de un 1% a los bancos privados para que se dediquen a comprar una deuda pública o cosas así, ¿no? Por este estilo. Pues parece ser que el Banco Central Europeo ya no quiere darle más dinero a Grecia. ¿Ah, no? No. Mm. Y al mismo tiempo los griegos no quieren... <risas> que su dinero Esté en los bancos Ah, ¿no? ¿No? Y, eh, ¿Pero, pero eh, dónde estás leyendo? ¿Cómo es eso? ¿Qué fuente? A ver Tú vas a público.es y te enteras, Rafa A ver, ¿cómo...? Por los representante... griegos retiran millones de euros De los bancos acelerando su colapso Esta noticia salió Salió antes porque yo la vi antes ¿Estamos hablando de mm, Corralito, Corralito? Corralito, corralito ¿Y, algún... y la gente se lo está oliendo y está sacando los ahorros Sí, la gente está sacando sus dineros Sí, sí, sí O sea, eh... que ya que van a colapsarnos pues Terminamos de colapsar nosotros Pero sacando nuestro dinero Para hacer con él lo que queramos antes de que nos lo quiten uh -huh. Así está la cosa Sí, y dice que el, Claro, el, el Banco Central Europeo Amenaza con cerrar el grifo Si... Si el gobierno griego no hace lo, los recortes o los, los ajustes que tiene que hacer como se han hecho aquí en España, ¿no? En sanidad, educación, ¿Cómo, cómo? En, en servicios sociales. ¿Pero eso quién tiene que hacer más recortes? ¿Quién? El Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional amenazan con cerrar el grifo si Grecia eh, no solo... Eh, no hace los recortes en, en educación, en sanidad O en servicio social, o en bienestar social Sino además el planteamiento de Grecia de dejar el euro Entonces, Ah, si, si deja el euro si, te quitamos de en medio Te quitamos, sí, sí Hace un momento escuchaba en una radio nacional En Radio 3 A un locutor Que cerrando su programa El entrevistado que tenía le preguntaba: bueno, ¿y hasta podré volver por aquí, te quedarás mucho tiempo en la radio. Y dice: pues no se sabe, porque si son prescindibles los profesores y los sanitarios, también lo será la cultura radiofónica. La señora Esperanza Aguirre se ha iluminado y ha descubierto que el 15M es una gran conspiración con soporte económico. A mí me dio no, que se dio cuenta que había una comisión legal para defender a la gente que se, se manifestaba en las calles y ella se asustó y dice esto <ríe> es una organización hiper grande gente que trabaja gratis, gente que trabajamos gratis. Claro, es que es difícil no, que no, ella no, no, entienda esto. No, no, no es esto. verdad, no es verdad. Yo he encontrado aquí una fuente, he encontrado una fuente <risas> que afirma que tiene razón Esperanza Aguirre. <risas> Miren, hay un, una persona en un blog que dice, "Amigas y amigos puedo decir que es cierto. Tengo datos. Tengo datos." Y los comenta, ¿eh? Dice me lo dijo anoche un amigo de la Mili que vive en Vallecas y me contó que le llevó a la Puerta del Sol unos bocadillos y unas cervezas a un sobrino suyo. <risa> Para que no pasara hambre si decidía acampar. Como es su padrino le llevó bocadillos de jamón pata negra y cerveza alemana en una neverita de playa. Mi amigo se gastó una pasta... Es uno de los grandes soportes económicos de 15M. Que le corten ya la financiación al 15M. había una comisión legal, abogados, que estaban dispuestos a dar su trabajo para... ...apoyar a la gente que era encarcelada... ...de forma injusta... ...y cuenta una chica de Francia... ...que está estudiando aquí en Madrid... ...ciencias políticas... ...que bueno, que la cogieron como a ocho más... ...el martes... ...o sea, ayer... ...y... ...ella quiso facilitarle el nombre y los apellidos... De, ...de una de las abogadas disponibles... ...que estaban en la lista de la Comisión Legal Sol... ...y dice... ...que el policía... Eh, le cogió los datos, pero no avisó. Sabes que tenemos derecho a un abogado. Pues el policía Ajá. no avisó a, este, a, a los abogados de la lista de la Comisión Legal de Sol, del 15M. Eso se enteró luego. Porque sí que fue apoyada, porque la gente estuvo eh, ávida, ¿no? Y sí se acercaron para intentar pues, sacar a la gente, ¿no? Pero... Claro, oímos de Madrid y apenas nos enteramos, pero ¿y nos enteramos de lo de aquí? Sí, sí, aquí. ¿Nos enteramos de lo de aquí? Tengo... Ten tenemos aquí el audio que hicieron los compañeros de Radio Pimienta, saludo a Radio Pimienta, por donde también se transmite este programa y con quienes colaboramos, que se acercaron, hasta, eh, siguieron todo lo que ocurrió en la cara B de la manifestación. La cara B de la manifestación y de todos estos eventos conmemorativos y reivindicativos que se produjeron en la Plaza España, en Santa Cruz de Tenerife y en la Avenida Naga, tuvo una cara B. Antes de comenzar la manifestación en sí, cuando la gente empezaba a fluir y todavía eran muy pocos, hubo una detención de una persona, Alberto, Alberto Rodríguez, eh, delegado de Comisión Sobreras, Miembro también de diferentes asociaciones de Izquierda Unida y esa detención fue muy extraña y produjo efectos anómalos. Un gran grupo de manifestantes se está dirigiendo ahora mismo a la comisaría de Santa Cruz para preguntar el estado de del compañero Alberto. Bueno, después de este bateo hemos llegado a la, a la puerta de la Comisaría de, de Policía de Santa Cruz de Porque Tenemos testigos de que le han pegado, entonces todos nosotros queremos ponerle más. Vamos a ver la, la identificación de quién sí, sí, fue quien le la Es lo, lo que le digo, lo la, la calle y, y a de hoy. Sí. Hoy o viene o a sea, tener. es y como hay, hay que, hay que lo amenazaron en la calle. Ver, ver, yo soy testigo entonces... de que lo amenazaron en la calle. Sí, me hace, bueno, eh, que que si me hacen, si me escuchan, se le va a estar la abogada adentro. Pero independientemente de eso, también queremos poner una denuncia. ya está en su derecho, yo ahí no entro ni salgo. Yo le estoy diciendo lo que hay: está la abogada adentro. Y una vez que eso va a quedar en libertad. Pero usted, pero no, o sea, pero, no se sí. trata de que le pongan en libertad o no, se trata de hacer justicia. Acaban de cometer un delito y escoger a una persona a la calle para hacer un ajuste de cuenta. No es un, ¿Vale? no, eso es un es, delito, es, es un, un delito. Hacer un, un ajuste de cuenta porque ustedes quieren. Escuchen, yo lo acabo de escuchar, escúchame a mi momento. Porque esto me da un montón de rabia, ¿vale? Que se, que se cojan el abuso de poder por donde ustedes quieran porque tienen una porra y tienen una pistola. Y no te rías que te estoy viendo, ¿vale? Y eso me da un montón de rabia. Cogieron... Esto es un abuso de poder. Cogen a una persona en la calle y por la cara la lanzan al suelo, se la lanzan encima, le pegan porras y lo meten dentro. Si quieren hablar una citación, a, preséntese aquí y hablamos lo que tengamos que hablar. Lo que no pueden es agarrar la porra y empezar a pegarle a todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es abuso de poder. Eso es abuso de poder. Eso es abuso de poder. Hay fotos y grabados. Un asunto judicial pendiente y entonces, bueno, ya está... Pues se pero justa, se pues, el asunto judicial pendiente se hace no con una cita, cita, cita judicial. Cita. Cita. No, no, no, no, calle, no, no, no, no, en la calle, en la calle, donde, el donde el no hay juez, nadie, juez, donde no hay nadie, ¿sabes? y lo cuando está con su madre a pegarle. Eso se resuelve así las cosas. Perdona, pero no, ¿eh? Y como esto poder, Claro, entonces esto es una manifestación por la democracia. Y venimos aquí a hacer uso de ella. Ustedes están en su derecho. Ustedes están en su derecho. Lo que no, ustedes no están en su derecho de saltarse las leyes las leyes. No, eran, ¿y, no, y de no, coger vos una cuerda o coger una patada y sacarle una persona por la carta. ¿Le estamos diciendo que hay un asunto judicial pendiente? Pues el asunto no judicial los se arregla en una carta y en los juicios, o sea, no en la eso calle pegamos. No en no la calle pegamos. ¿Quién fue quien la... Claro, forma, la de forma detener. no es la correcta. Claro, la forma que que no es la correcta. Y la que hicieron en la huelga, de meterse en una calle y salir con la porra y en el casco, eso es resolverlo, eso es resolverlo por la justicia. ¿Usted sabe lo que hubo allí? Sí, yo estaba allí. yo no soy testigo, porque soy medio... Vale, soy medio. Saco fotos, vale, soy de prensa, saco fotos y, y soy testigo. Yo también la tengo grabada. Pues ya lo tiene pues, pues sabe cómo fue, no, sabe, la sabe juez cómo tiene la fue. lo que pasó Pues sabe cómo fue, ¿no? Pues entonces sabe cómo pues funciona un tiquete? Habrá que resolverlo, ¿no? Y, ¿Y cómo juez? se resuelve? Pues si Cogiéndolo en la, la calle, puede, una puede la una ¿Vale? El Pues será quien decida, ¿vale? El juez será quien decida, no yo, por qué? Pero me tratas de boba, me tratas de boba ¿Por qué? porque yo para ti vi, Alberto, no estamos todas! ¡Alberto! no estamos todas! No estamos todas, falta Alberto, no estamos todas, falta Alberto. Ser policía, vergüenza me daría, ser policía, vergüenza me daría, ser policía, vergüenza me, daría. Policía, vergüenza me daría. Nada, Como pueden comprobar estamos precisamente en la puerta de la comisaría de policía, donde hay bastante gente que viene a poner una denuncia pues sobre estos malos tratos que ha recibido... Este manifestante que ni siquiera estaba, ni siquiera había llegado a la manifestación todavía. Entonces, pues, en cualquier momento que tengamos alguna noticia, pues ya con esto otra vez. Bueno, acaban de, acaban de soltar a Alberto, son las 7 y 20 de la tarde y aquí lo vemos abrazándose pues a su familia. Y a todos los amigos que están aquí fuera. porque en la parte alta de la entrada de la comisaría en una ventana, uno de los policías detrás está grabando a toda la gente que se encuentra aquí. O sea, si los ahí Tenemos a Alberto de... que hace pues, dos o tres minutos que salió, Time ¿por qué la detención y... y qué fue lo que te hicieron? Nada, yo me acercaba a la manifestación, iba solo, estaba ya llegando al Monumento Franco y cuando me iba a huerta venía un montón de miembros de la OIP detrás mío y me tiraron al suelo, me pegaron, me estallaron la cabeza contra el suelo, me rompieron un diente, la boca tal y, y nada, me dieron en el tobillo, en la rodilla, en los hombros y ya me. Me pusieron, me, me grilletaron y me metieron en la furgoneta, me tiraron en el suelo de la furgoneta y me llevaron en el suelo hasta la comisaría y después aquí pues iniciaron todos los trámites, me llevaron al médico, etcétera, etcétera y estaba en el calabozo y, y se pusieron bastante nerviosos cuando oyeron a la gente por fuera y, y bajaron corriendo, me tomaron todos los datos corriendo todas las huellas para, para que saliera cuanto antes al ver el apoyo que había en la calle. O sea, sin identificación, sin nada, sin pedirte identificación, incluso eh, ibas con tu madre en ese momento, ¿no? Sí, no, yo dejé a mi madre, yo dejé a mi madre para que no caminara mucho, la dejé cerca y tal, y después me fui a aparcar el coche, y, sí. y aparqué el coche y me iba solo a la manifestación, serían las cuatro más o menos. Y, y nada, y ahí fue donde pasó todo. Bueno, eh, eh, contento de que estés libre y el, el apoyo esto también, eh, sí. que ves que ahí está la gente contigo. Pues muchas gracias. Muchas eh, gracias. El poder nos teme porque la revolución enamora, a Rafa Bueno, este joven fue apoyado por un montón de gente Hay un vídeo en internet también donde pueden ver a, a todas esas personas que estaban ahí coreando Hay que observar que la detención fue realizada por muchos agentes Y lo que es innegable, y hay un parte de lesiones Es que le partieron un diente, le esguince, tuvo un esguince en la pierna eh, limaduras en muchas partes y también daños en, en el moratorios bueno, en diferentes partes del cuerpo cuando era una persona que se encontraba con pocas eran pocas personas que habían cuando no ofreció resistencia y cuando es una persona conocida y sobre todo para la policía y también tal vez para el, los políticos en caso de que haya sido un político el que haya solicitado la detención ...tal vez incluso a la forma en la que fue detenido... ...hasta ahí no podemos llegar... ...no podemos saber eso... ...al menos no de momento... ...pero sí es verdad... ...que... ...no hay ninguna dificultad en encontrarle... ...en hacerle una citación en su casa... ...o personarse directamente en la casa... ...si no quieren mandar un... ...una carta para solicitarle... ...que se presente en cualquier lugar, en cualquier momento... ...perfectamente identificado como miembro de Izquierda Unida... ...como delegado sindical de Comisiones Obreras... ¿Qué sentido tiene? Había gente durante el principio de la manifestación que interpretaba que esto podía ser una provocación, que podía ser una invitación para que toda la manifestación se desvirtuara y se convirtiera en, en un enfrentamiento con la policía. Con lo cual, lo que, lo que ocurrió en realidad fue que una parte de la gente eh, acudió a hacer presión en frente de la comisaría para conseguir la liberación de Alberto, Pero el resto de la gente eh, no se hizo eco, eh, no intentó vincular el suceso, sino producir que todos los que habían acudido para encontrarse con gente haciendo alternativas positivas para mejorar esta sociedad, pudieran encontrarse y hacerlo. Sí, el efecto contrario consiguieron. Son las dos caras de la manifestación. Un abuso, una reacción pacífica, proporcionada y muy consciente de un grupo de gente y por otra parte todo el trabajo de expresión y de conexión con un movimiento internacional que quiere cambiar el mundo y los abusos económicos y codiciosos que lo gobiernan y al mismo tiempo están poniendo en marcha alternativas entre las que hay, por ejemplo, que la semana pasada se consiguió Que dos mujeres, una en Gran Canaria y una en Tenerife, lograran la dación en pago. Dación en pago, palabra de la que no se hablaba, hasta que llegó el 15M. ¿Y en qué consiste la dación en pago, Ana? <risa> Cuéntalo tú. <risa> eh, Cuéntalo tú porque estaba todavía pensando en una frase que quiero terminar por decir cuando tú termines. Pero bueno, una pero casa, pero para tener una casa tienes que pagar un banco, el banco te paga, le paga al banco, el banco te paga la casa, tú le pagas al banco, tú le pagas al banco, tú le pagas al banco, el banco bueno, te paga la casa. Eh, eh. Pero un día no funciona porque tú no puedes pagar al banco y entonces el banco quiere tu casa y que sigas pagando todo el crédito hasta el final. En conclusión, la dación en pago es darte la casa y... y, y Darle la casa al banco. Y así se arreglan las cuentas. Exacto. Con mucha presión... ...y sin conseguir la opción óptima que hubieran deseado seguramente... ...esta mujer logró por fin una dación en pago... ...y dio una rueda de prensa para explicarlo la semana pasada. Que por cierto en Candelaria hay un grupo... Eh, que estuvo, ...un grupo de, de profesionales que estuvieron trabajando en bancos... ...que están jubilados... ...y están ayudando a la gente a gestionar las daciones en pago... ...pero no, o sea, a la gente de a pie... ...o la gente que está con problemas, con apuros bastante graves... No ayudando a, a gente que a lo mejor se dedicó a especular y, y a hacer negocio, ¿no? Pero mira, hay un santo nuevo. ¿Un santo nuevo? Hmm. Eh, sí, hay un santo nuevo. No sé qué música iría con esto. Bueno, pero déjame terminar con la frase que tenía preparada. Vale, vale, perdón. Para lo de Alberto y todos los Albertos. Eh... Es una frase muy conocida, no sé si fue Neruda quien lo dijo. Eh, corrígeme si me equivoco. Pili, Rafa. Eh, Esta de podrán cortar las flores, pero no la primavera. Best trained, best educated, best equipped, best prepared. Troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight. Cerrando la noticia anterior, eh, socialistas por Tenerife e Izquierda Unida han reclamado explicaciones e investigación sobre lo que le ocurrió a Alberto este sábado 12 de mayo. Ah, y si sí se puede también. Y creo que hay una persona conectando con nosotros a través de un teléfono. Hola, Hola buenas noches. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué? Mm. <risa> Bueno, pues yo quería hacer una pequeñita intervención en cuanto a la dación ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué tal? Eh, Encantados de escucharte. Uh -huh. Aquí presentes Pili, Ana y Rafa. Bueno, pues eh, saludos por aquí de Done de Ian y de Patricito y de okay. Pipo. Patri, Donny y Ian, encantados uh -huh. de escucharles. ¿Qué tal? Bueno, ¿Cómo va todo? Pues nosotros en cuanto a eso pensábamos que la dación, claro que sí, que está muy bien, pero que en un momento dado hay muchísima gente que tampoco se encuentra tanto al borde del abismo, ¿no? Y que en un momento dado que lo que deberíamos, creo yo, es intentar que los intereses de los bancos desapareciesen. Luchar directamente por acabar con los intereses de los bancos. Sí, exactamente. En contra los intereses? Considero que el dinero es de todos, que el banco lo que hace es guardarlo, porque claro, no lo vamos a tener debajo del colchón y no tenemos capacidad de tener tanto juntos, pero que... Que no, por, que, no, que no por prestárnoslo tienen que ganar nada no si lo que hay que hacer es estatalizar los bancos pues se hace, se tienen que hacerse funcionarios las personas que trabajan en los bancos pues que se les dé esa posibilidad ¿Sabes que aquí estoy leyendo que hay hay un primer banco de indignados que abrirá las oficinas en 2013? Ah, y es el cuál es ¿Cómo se llama el de, el de huerto urbano? A ver, a ver, a ver, ¿qué hay por banco, aquí? Sí, hay un banco ético que... ¿Pantasy no. Triodos no, Bank. Triodos Bank. Trio dos está dos Bank. presente, es uno de los bancos eh. éticos que desde el movimiento del 15M ha aumentado un 23%, pero aquí lo que ve, Ana, es que hay otro, otro banco, creo que es eh, COP, ¿no? Sí. Mm. Que también bueno, existe. sabíamos un poquito de ese banco, eh, eh, lo que era difícil, no sé si era o, no sacar el dinero, sino cómo ingresarlo, cómo hacer las transferencias, algunas, algunas dificultades tienen, no sé si porque son nuevos o porque es su filosofía, no, no sé, no te, no te podría decir bien cómo era. Hmm. Bueno, lo importante es que está caminando ¿no? cosas nuevas. Sí, eh, bueno, no, que sí. es una nueva posibilidad. Uh -huh. Lo que está claro es que dejar el dinero en los bancos que no tienen es, es un peligro. Vale, es tu nómina, es tu dinero, pero yo no sé hasta, hasta qué punto, ¿no? Y ya, te no sé, también otra cosa que pienso es nacionalizar un banco que no tiene dinero. ¿Qué necesidad tiene el Estado <risa> de coger un banco sin dinero? Que... <risa> <risa> bueno, por lo menos, yo creo que eso es una buena idea porque por lo menos se empieza a regularizar lo que no está regulado hasta ahora, ¿no? Porque han hecho lo que les ha dado la gana y de alguna manera pues nacionalizar significa también... No, pero lo que eh, está haciendo el gobierno no es nacionalizar inyectar, eh, en el sentido dinero, en el que dice... ...dinero donde. nuestro para el banco. Es que no lo sé, no sé. Sí, entiendo que, que lo que está haciendo el gobierno no es nacionalizar en el sentido en el que tú hablabas, uh -huh. que sería que el banco pasara a ser propietario de todos, propiedad de todos, Y que correspondiera, nos correspondiera a nosotros los beneficios como propietarios del banco, a los ciudadanos. ¿Y que... las acciones a cuánto? <ríe> Ajá, hombre. Claro, bueno. Pero no, no, no, no es eso lo que habla el gobierno. El gobierno habla Le de. Seguimos escuchando por la red. El gobierno habla de. No, digo que le seguimos escuchando por la red, que colgamos. Venga, un abrazo. Un abrazo. Te, Gracias venga. por escucharnos, muy amable. Venga, Un abrazo. A bueno, seguir. pues aquí... Ah, de lo que habla el gobierno no es de eso, lo que habla el gobierno es simplemente de salvar el, el banco, rescatarlo, y que siga siendo gestionado eh, al margen del control estatal, porque eso lo quieren poner... La cantidad precisa para que no tener la mayoría. Sí, claro, así, pero ¿no? eso no es nacionalizar, claro, evidentemente. Bueno, te... decíamos que tenemos a un nuevo santo. Si acudimos a la iglesia... Del a barrio un nuevo de los... santo que no es Monsanto, porque si hablamos de Monsanto, que hay noticias por ahí no del diga. tragénico... Si bueno, es este es un santo más, más próximo, muy local. Es un nuevo santo de Tenerife. Eh, si acudimos a la iglesia del barrio de los Gladiolos... En el altar mayor hay una pintura, un, un dibujo, un fresco y la obra se titula Exaltación de la Eucaristía. Como ven no es un título de arte moderno, no, es arte sacro, arte religioso y dentro de los representados al lado de los angelitos está el señor Ricardo Melchor con traje, corbata y cara reconocidísima en medio de las nubes. Ricardo Melchor incelis. In in Lo extraño es que, aunque ya ha subido al cielo, se le sigue viendo por aquí. Tal vez sea el famoso don de la ubicuidad. Otro santo que no tiene nada de santo, que es Monsanto. Prohibido en Polonia, Bélgica, Gran Bretaña, Bulgaria, Francia, Alemania, Irlanda y Eslovaquia. Y en España está permitido. Relativo al maíz MON 810, transgénico de Monsanto. hit falta de advertencia de you hit de Monsanto causó daños you hit you hit you hit you hit you ...y pérdidas de memoria... Así que por todo esto, amigo Rafa, amiga Pili, llamamos a San Rafael, que sí que este, este es el santo, ¿no? Rafa, medicina el Dios, la medicina de Dios, ¿no? Llamamos a San Rafael a ver si nos echa una mano. El mayor telescopio solar de Europa está en Tenerife y ya está apuntando a ver si encuentra algo que nos anime. El alcalde de Tegueste impuso su bastón de mando en el pleno que la oposición solicitó para rebajar los sueldos del gobierno. Impidió también la grabación del pleno para luego negar toda palabra al concejal de Portegueste durante el debate de la propuesta de reestructuración y ajuste. Fuente Canarias Insurgente. Gabo sabor suka que no quitan la plaza, no cortan el rollo y la peña en su casa que, que no quitan la plaza, no cortan la guasa y la peña de fasa que no quita la paza no cortan el punto y la peña en su casa que, que no quita la plaza, no cortan el rollo y la peña che, che, che, che, che, che. Y estas chicas esta chica tampoco se querían quedar en casa. Una pareja de lesbianas es vetada en su baile de promoción y lo celebran en el parquín. De botellón. Jope Decker, 18 años, y Tiffany Wright, de 16, son dos chicas de Kentucky que ya habían comprado sus vestidos para el evento más importante del año, su baile de promoción. Pero la tarde del viernes pasado, los administradores de la escuela, la Lexington Catholic High School, les comunicaron que no podían asistir como pareja debido a la postura de la iglesia sobre las relaciones homosexuales. Las chicas no se quedaron sin su baile, pues todos sus amigos salieron al parking para solidarizarse con ellas y montar la fiesta allí mismo. Pero seguimos hablando de la idiotez humana. ¿En dónde ocurrió esto? Esto ocurrió en, en el colegio Lexington Catholic High School, en Kentucky. Mm. Uh -huh. Kentucky, como el pollo. <risa> Don't you niet know, you know, Por ahí, no tan lejos, pero tampoco tan cerca de Kentucky, en Wall Street estuvo grabando un periodista eh, por allá por Nochebuena durante las protestas de Wall Street. fue, fue liberado ayer tras ser juzgado. Es más, la grabación mostrada ante el tribunal sugiere que la policía simplemente mintió sobre lo que había ocurrido y la falsa acusación que se le había hecho a este periodista. ¿Sí? Talking a revolution. It's finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Oh, are standing in the welfare line Crying to the doorstep of the armies of salvation. We sing. Y tengo una imagen delante de la nueva tarjeta sanitaria. Según el diario de Tenerife dice así será la nueva tarjeta del servicio canario de salud. Y Leo Visa Mastercard. The flute. Learn your instruments: the sitar, the electric well, guitar. And now, students, for some of the lesser known of the instrument family. Bueno, amigas y amigos, esto es serio. A uh, los detenidos en Sol. Se les acusa, a veces incluso se les pretende penalizar con cuatro años de prisión. Aterricemos. ¿Qué está pasando en este barco llamado España? ¿Qué está pasando? Hay que ponerse las pilas ya porque los derechos fundamentales ya empezaron a ser vulnerados hace tiempo y una estudiante francesa que participó en el 15M estos días relataba las condiciones en las que fue tratado, el sindicato unificado de policía ha hecho unas declaraciones en las que reconoce aquellas cosas que fueron grabadas y cuyas grabaciones fueron rescatadas y difundidas por los ciudadanos y en las que se veían actuaciones policiales erróneas. El Sindicato Unificado de Policía la reconoce. Culpa fundamentalmente de todo lo ocurrido a los políticos, y tiende un puente con la ciudadanía en el sentido de que vivimos en una España corrupta y que la democracia está deteriorada, que es una democracia de tercera división, si no recuerdo mal cómo, cómo utilizaba el símil, el autor del artículo, está en el blog del Sindicato Unificado de Policía y comentaba que para conseguir una democracia de primera división hay que trabajar mucho y que es importante que trabaje la gente y el espíritu que hay a partir de 15M, critica mucho al movimiento, critica la forma de movilización, critica el que no haya una... ...actividad de tipo partido político u otras que menciona, ¿no? Dentro de que puede analizarse el artículo, puede mm, estarse de acuerdo con diferentes puntos o no... ...lo que sí que queda manifiesto es que de alguna forma hay voces dentro de la policía que están diciendo que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo en el país y que le gustaría mayor democracia, mayor transparencia, menos corrupción. Que no entienden exactamente eh, cómo funciona el 15M o que no aprueban lo que ven del 15M. Tal vez hay cosas que, si algunos policías las ven, las aprueban, ...y habría que poder escuchar también... ...pero nos mandaban un dato recientemente... ...y es que no ha habido... ...no se sabe de policías que hayan... ...sufrido... ...consecuencias... ...de haber tenido una actuación... ...improcedente... Bueno, yo espero que alguno sufra la vergüenza... ¿Mm? ...en todo caso... ...lo que sí hay... ...es un policía que sufre un expediente por haber hablado libremente, en Sol, un policía, en este caso, de la Comunidad Autónoma de Madrid o del Ayuntamiento, no estoy seguro. Un policía que se acercó al 15M hace ya bastantes meses y explicó su punto de vista y explicó lo que veía que estaba ocurriendo dentro de la policía. Y hablaba de que muchos compañeros policías... Pensaban como él, pero no se atrevían a hablar. Claro, entendemos por qué. Porque cuando habló, le cayó un expediente. Un saludo a él y a todos aquellos que piensan, que sienten y que empatizan con la gente que está sufriendo este golpe de estado de la codicia sobre la ciudadanía global.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 Contra El poder que no distingue entre morir y crecer, contra el poder que compra y vende la vida, contra el poder que hace del padre ostentador del poder, contra el poder que nos obliga a engañar. El presidente de la Diputación de Valencia, señor Rus, ha dicho que en el aeropuerto de Castellón habrá aviones y si no, lo haremos de globos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!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 La mentira, mentira la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad Mentira al mentira, mentira, mentira. Mentira, amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira comanda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 A la verdad No más crimen pagado en televisión, poniendo delante el hashtag o la redecilla de Twitter, es un, una iniciativa para exigir al gobierno y a las televisiones que pongan fin a la práctica de pagar a criminales o familiares de criminales para salir en televisión hablando de sus propios delitos. No más crímenes pagados en televisión. Miles de cacerolas retumbaron ayer en Sol. ¿Vuelven las cacerolas? Que estuvieron en el No la Guerra en 2003, que estuvieron muy presentes en la Argentina, el Corralito. ¿Vuelven las cacerolas? ¿Tienes una cacerola vieja en casa? Cacerol, cacerol. Pues si tienes una cacerola, llámanos. 922 63 Radio radiogeneto107.5 y puedes comunicarte con nosotros o escuchar lo que está pasando en Bellas Artes que hay gente encerrada y luego nos van a contar por qué están encerrados Bellas Artes Artes Bellas eh, Bankia ofrece 1,2 millones a rato para evitar su fichaje por otra entidad hombre, pues que no se vaya Si sí, ya estuvo ahí un rato, puede continuar otro rato. <risa> Saludos a, a Javi también que nos está escuchando a través de internet y nos pone en mayúsculas. Cacerolas retumbaron. Eh, Javi, te gusta. Vuelve gustará? las cacerolas, dice Javi. Te gustará eso de que anda por internet una foto de Rajoy diciendo todavía queda dinero para rato. <risa> Todavía queda dinero para rato. Eh, en fin, el programa de la izquierda radical griega. ¿Alguien ha oído hablar de cuál es el programa de la izquierda radical griega? Es curioso porque el periódico El País nos comentaba un amigo, de pronto titula que en Grecia hay extrema izquierda y extrema derecha. Vamos a ver, una cosa es una izquierda radical y otra cosa es extrema. Extrema y dura es una canción de extremo duro que decía algo un poco, decía tu mujer nos la pone y continuaba por la región esa, sí, sí, sí, sí, sí, sí el programa de la izquierda radical griega. Entre que. Extremo ent o no extremo. Entre que. ¿Tú lo conoces? Estamos en extremos, entre que estamos organizados, en que tenemos un poder económico increíble, en que Esperanza de Aguirre se saca los argumentos no se sabe de dónde. Vamos a ver, esto que llama el periódico El País <risas> Extrema Izquierda, vamos a oír lo que es. Un poquito de música, por favor. Porque a lo mejor alguno de los puntos del programa electoral de la izquierda radical lo que llama extrema izquierda el periódico El País, a lo mejor le interesa a la ciudadanía en otros lugares. Vamos a ir con el número uno. Realizar una auditoría. Sobre la deuda pública Yo, súper radical el rollo <risa> Acabo de tener un insight <risa> Renegociar la, la devolución de la deuda Suspender los pagos hasta que se haya recuperado la economía Y haya vuelto, antes que nada, el crecimiento y el empleo O sea, que, que lo que es de sentido común es radical Suena, suena muy mal, ¿verdad? Sí, suena fatal. Con el número dos, seguro que tampoco nos interesa por aquí, por estos otros lares. Exigir a la Unión Europea un cambio en el papel del Banco Central Europeo que financie directamente a los estados y a los programas de inversión pública. Claro, que en el 2007 hicieron el pacto, el pacto de Lisboa y dijeron que no iban a financiar directamente a los estados. No vaya a ser que se los gastaran. No, no, hay que financiar a los bancos para que luego vendan a los estados a un gran interés. Qué radical eres, Rafa, ¿eh? No soy yo. <risa> es la extrema radical, es extremísima izquierda extremamente griega. Con el número 3, subir el impuesto de la renta al 75%. Para todos los ingresos por encima del medio millón de euros anuales. ¿Tienes más de medio millón de euros anuales? 75% de impuesto... No, no. Subirte el impuesto al 75%. Hombre, si tienes medio millón yo entiendo que no te guste la medida. Pero si estás en paro... O oh, si sí. simplemente ganas, pues yo qué sé, doce mil, veinticuatro mil, treinta y cuatro mil, cien mil euros al año, tampoco te parecería tan mal, ¿no? Y sigue, y sigue cambiar la ley electoral para que la representación parlamentaria sea verdaderamente proporcional o subir el impuesto de sociedades para las grandes empresas, al menos hasta llegar a la media europea en esos impuestos, adoptar un impuesto a las transacciones financieras y también un impuesto especial para los productos de lujo, prohibir los derivados financieros especulativos, los llamados, ¿se acuerdan los paquetes tóxicos? Los paquetes tóxicos son derivados financieros especulativos, como los Waps y los CDS, que no sé qué es, pero son derivados financieros que de pronto se, se les vira y se ponen tóxicos. Rafa, ¿dónde podemos encontrar toda esa información? Eh, bueno, lo hemos llegado a ella desde meneame.net y la página web a la que nos ha remitido es escolar.net escolar.net barra mt barra mt archives, etcétera vale, y abolir los privilegios fiscales de los que disfruta la iglesia habla de la griega, la ortodoxa, no de la de aquí y los armadores de barcos combatir el secreto bancario ...y la evasión de capitales al extranjero... ...nada de esto creo que nos interesa a la gente de España, ¿no? Subir el salario mínimo hasta su nivel previo a los recortes... ...751 euros brutos mensuales... ...utilizar los edificios del gobierno, la banca y la iglesia para alojar a las personas sin hogar Programa de la izquierda radical griega Super radical. Super radical Que dice que el punto 13 Poner en marcha comedores en los colegios públicos Para ofrecer desayuno y almuerzo gratuito A los niños Super radical 14 Ofrecer sanidad pública gratuita Para las personas desempleadas Sin hogar o sin ingresos suficientes 15 Ayudas de hasta el 30% De sus ingresos para las familias Que no pueden afrontar sus hipotecas Súper radical. Subir las prestaciones de desempleo para los parados. Aumentar la protección social para las familias monoparentales, los ancianos, los discapacitados y los hogares sin ingresos. Seguro que quien lo esté escuchando y sea miembro de una familia monoparental, parado, anciano, discapacitado o tenga un hogar sin ingresos, Le parece que esto es súper radical <risa> Rebajas fiscales para los productos de primera necesidad Y aquí Un guiño y un saludo A Adone que participaba un, hace un momento por el teléfono En el número 18 Tal y como aparece aquí No sé a qué número corresponde realmente Está Nacionalización De los bancos 78 personas que le gusta lo que estamos diciendo. Son 6.578 personas super radicales. Bueno, pues eh, esas personas radicales tienen ahora, si se conectan a Radio Geneto, o a radiogeneto.org por internet, estamos en el dial 107.5. Tienen de fondo a Kenny Arcana, una rapera francesa de origen argentino, que yo creo que viene muy bien para decir lo siguiente. Punto diecinueve Nacionalizar las antiguas empresas públicas de sectores estratégicos para el crecimiento del país. Ferrocarriles, aeropuertos, correos, agua. Les se sont crachés et toi, dis-moi dans quel sens au système es-tu attaché Il fraîche le blasphème Et la vraie lumière se fait léger. Tout ce n'est la corde au cou dans certains pays elle a lâché Parle de justice alors qu'à la racine ils l'ont arraché Les plus gros engrais sur la tête de ceux qui n'ont rien à mâcher. Voilà le monde aujourd'hui Paraît que leur plan a marché Nous fant un progrès technique qui dans le fond a tout saccagé Parle d'évolution quand notre humanité s'est fait hacher Notre cœur ne bat plus vraiment Et notre inconscient est fâché Stress, angoisse, cancer, dépression, notre compte s'est chargé Mais on cherche por fast food Un amigo desde Alemania, si no me confundo. ¿Miguel? Salud. Hola, salud. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo en, en la tan mencionada Alemania? Pues calentito, calentito. Por lo menos aquí en, en la cercanía a Frankfurt. Por todo lo, de, lo del movimiento del Blockupy. Sí, no sé si ha, han, ha sonado pues, bastante por ahí. Aquí no se ha hablado mucho de Alemania. Pues... Mmm, si quieres explico un poco cómo es la movida. ¡Guau! Wow, te lo agradeceríamos un montón. Miguel, nos vas a... Oh, te estamos viendo por la webcam también. No nos ves todavía, a ver si lo podemos arreglar. Qué, Hola, bueno, <risas> qué bueno tener a un canario ahí en Alemania que nos cuente qué está pasando en, cana en Alemania... Ocupi, ¿Ocupi? ¿Ocupar? ¿Está hablando de ocupar? ¿Hay gente ahí que quiere ocupar sí. en Alemania? Mira, voy a intentarlo contar resumido. En, desde el 15 de mayo la gente aquí recibió las noticias de lo, todo lo que estaba pasando en, en, en España y enseguida aparecieron grupos de españoles que montaron grupos de democracia real ya, grupos de apoyo al 15 de mayo... Y mucha gente también aquí de los movimientos, eh, sobre todo anarquistas y antifascistas y, y un poco así autónomos, han ido organizando grupos de apoyo, ¿no? Incluso uno tuvieron una, la suficiente lucidez como para darse cuenta de dónde está el corazón de todos los problemas, ¿no? Que está en Frankfurt, en la sede de, del Banco Central Europeo, ¿no? Y allí montaron una acampada. Desde el 15 de mayo, bueno, hace como 210. Oh, un momento, voy a quitar. Hace como 210 días, una cosa así. ¿Se me escucha bien? Hola. Creo que mejor si retiras la, la imagen para que vaya mejor la, la internet, más fluidita. Eh, pero sí. te estamos oyendo perfectamente. Frankfurt. Eh, eh, el... Pusieron la Diana en Frankfurt. Exacto. Entonces, llevan como 200 días acampados ahí. 200 eh, días acampados. 200 días acampados. 200. 200 sí, sí, sí, son muchos, sí. ¿no? Sí, lo que pasa es que ya, por ejemplo, ya hay, ¿cómo se dice? problemas con con eso, ¿no? En realidad, el tema de la acampada en Frankfurt está siendo ya está sometido a debate. ¿No? Porque no sí se están celebrando asambleas etcétera y hay un pequeño, una pequeña generación de, de propuestas pero realmente ya se ha estancado un poco el proceso, ¿no? Un poco, mmm, no han estado muy atentos a lo que ha pasado en España por así decirlo y, y siguen con ello, pero aún así ha sido un importante factor ¿no? de visualización de las protestas porque durante casi un año han estado allí con carteles justo al lado del Banco Central Europeo y en un sitio bastante céntrico, ¿no? pasas por allí y lo ves entonces, bueno, pues todo eso, ¿no? entonces, eh, acercándose al 15 de mayo eh, aquí se ha empezado a mover el todo desde hace un par de meses también, ¿no? para realizar unas jornadas de protesta todo ya se hizo desde el 31 de marzo hubo una de una acción europea Contra el, contra el capitalismo el, en Frankfurt también lo fue convocada por, por varias organizaciones lo que pasa es que entre provocadores de la policía y gente que tenía ganas de, de juegar acabó con, con disturbios con la policía y con varios detenidos y, y varios destrozos en Frankfurt ¿no? Pero en mi, mi opinión hubo mucho provocador de la policía ahí. Uh -huh. Y después eso ha continuado hasta esta semana, que hoy comienza eh, una, una acción de cuatro días que se llama Blockupy Frankfurt, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, te oímos perfectamente. Ok, ok. A veces oigo eco de, de mi voz, pero... ¿no? Entonces... Eh, estaba pensado, pues, en empezar hoy con un bloqueo del Banco Central Europeo. Ah, ¿hoy tenían pensado hacer un bloqueo del Banco Central Europeo? Efectivamente. Se de hecho, y nos hablan solo de Merkel, no nos hablan de esta gente... Claro. Eh, las acciones, eh, la semana pasada, de repente, en Frankfurt dijeron que se prohibían, porque estaba previsto, y creo que así ha sido, todavía estoy esperando... Eh, poder traducir los periódicos eh, eh, se, se esperaba la llegada de miles de personas de muchos países además, para las protestas y parece ser que efectivamente ha sido una afluencia una bastante, bastante potente ¿no? entonces esperaban como se dice, disturbios o por lo menos eso es lo que ha dicho el ayuntamiento de Frankfurt y prohibió todo incluso ha prohibido la acampada que la, la querían desalojar en este eh, hoy por la mañana no sé muy bien qué es lo que ha pasado en ese sentido tengo que, que ver qué ha pasado ¿no? mañana mañana recibiré más, <ríe> más noticias no bueno entonces mm, Alemania ¿Eh? eh, Alemania está activa entonces eh, porque la idea bueno que uno un poco se le instala en la mente es la de que la población de Alemana, Alemania está sufriendo por todos los vagonetas que somos los países del sur uh -huh. y, que, y que nada, nada, que espabilemos los del sur que estamos frenando el crecimiento de Europa y que espabilemos, ¿no? pero la población uh -huh. no lo ve tan así o hay divergencias, ¿cómo se vive en, en, en la calle en un barrio de la ciudad en la que tú vives? Eh... Mira, mmm, hay de todo, eh, en realidad la, la población también recibe muy diversa muy, o la, la información y los medios tipo El Día que hay aquí, aquí también lo hay, por ejemplo muchas veces he visto que en los, en los periódicos de, de España, eh, un momento... Eh, los periódicos de España citan periódicos como, de aquí como, como el Bill Chayton, se llama ese, eso, eso es el peor periódico, con decirte que tiene hasta desnudo, pues imagínate cuál es la calidad del periódico, pero eh, esos son los que, el que más se lee aquí con diferencia, ¿no? y gente que, que tiene muy, una capacidad de lectura muy una capacidad de crítica en la lectura muy, muy corta, ¿no? Lo digo, por ejemplo, yo trabajo con, con gente de la calle, ¿no? Aquí tengo la suerte de trabajar en un comedor social y las conversaciones con la gente, que todos tienen el, el, el periódico ese, pues van en ese tono y todos hablan un poco de, con eso de Grecia, España, Italia, son los aprovechados, son los vagos, etc., ¿no? Luego en, la, en, en el movimiento político aquí, eh, ahora parece que quieren, eh, aquí mi sensación es que les gusta montarlo todo muy bien y, y como se dice, y que, y que sea efectivo, ¿no? Entonces eh, es una dinámica distinta a la que se hace en España, ¿no? Ahora mismo yo me puse ahora en contacto con ustedes por, eh, por el tema de la cacerolada en Madrid, ¿no? Que ha sido también un poco... Eh, creo que ya de eso si quieren algo <risa> ha sido un poco medio in, en improvisación aquí en Alemania lo organiza un poco más el tema ¿no? Entonces han reunido mucha fuerza para ahora para, para Frankfurt pero no es una cosa mayoritariamente la, mayoritaria en la población está siendo más mayoritaria en los movimientos políticos ¿vale? de todas maneras necesitan un poco más de información por parte nuestra directa ¿no? eso es lo que está pasando con eso y Sí, mira, ¿qué te parece? Vamos a, a escuchar un segundo a un personaje italiano, cortamos sí. y reiniciamos sí. la llamada para ver si mejoramos la calidad del sonido, ¿te parece? Vale, sí. Y entramos sí. en un par de detalles más. Ana, ¿está por aquí por eh, otro lado? Eh, Miguel, soy, Rafa, eh, digo, soy Ana, al mismo tiempo que te estoy, te estoy escuchando, eh, quería decir algo a Rafa, por eso se me, me salió el nombre de Rafa, pero es que tengo también, en, eh, en, estoy en comunicación con José Javier, que parece ser que es amigo tuyo, Ah, sí, sí. Te está elogiando mucho, va a intentar uh, llamarnos ahora por teléfono y me dice, dilo, dilo, cuéntalo, que es un, es un crack lagunero, que es un ex Pinta, dice la Rafa. <ríe> Aquí como somos muchos ex Cabrera Pinto, por eso... <ríe> pues va, vamos, vamos allá. E eh, pongo la voce di questo personaggio, Beppe Grillo, a ver se si alguien conosce chi è questa es persona. Eh, voglio dirvi, siamo di nuovo in marcia con un camper meraviglioso, qualità-prezzo meraviglioso. Grazie a Guido che ce l'ha prestato questi 5 giorni. Guido, tutta la mia famiglia, per tre o quattro generazioni ti saremo riconoscenti. Inizia di nuovo il ballottaggi, vediamo come vanno. Siamo di nuovo il, la, la triplice, io, Filippo e Walter. Vediamo il frego c'è un minimo sindacale di esistenza però contiamo sul vostro aiuto anche per queste quattro date che ci rimangono quindi ci vediamo in giro facciamo garbagnate Mira, Comacchio Budrio e, e finiamo con questa grande cosa a Parma che è la bomba atomica di Parmigiano. stanno ascoltando a Beppe Grillo che è un umorista e politico umorista ipolitico e italiano ...que acaba de conseguir buenos resultados en las elecciones municipales... ...que se acaban de celebrar en Italia. En su web pueden ver... ...ninguno debe ser dejado atrás... ...y el mensaje, solidaridad... ...ayudar a los otros es como ayudarte a ti mismo. Este extraño movimiento que no se define como izquierdas ni como derechas... ...está consiguiendo calar en la población italiana... ...y mientras que los parlamentarios lo definen como antipolítico. Grillo apuesta por la lucha del movimiento No Tab, el más antiguo de Italia... ...con 20 años batallando contra el tren de alta velocidad turín lyon Bueno, habrá que seguir a, a este activista y la gente que le sigue... ...que han tenido estos buenos resultados en las municipales. Tenemos al lado una noticia de Alemania que se refiere al tratamiento que tienen los inmigrantes en Alemania en estos momentos y nos la proporciona el periódico Diagonal, que pueden visitar por internet también Diagonal periódico, simplemente Diagonal periódico en internet Creo que tenemos de nuevo en, a Miguel y tenemos también a Javi, a ver si se produce el milagro y el sonido es bueno Hola Javi, hola Miguel Hola hola, hola. qué tal? Buenas noches. Salúdense, abrácense! ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estamos, tío? Qué tal, buena. ¿Qué tal, Aquí desde tío? Alemania emitiendo. Lo que lo que consigue Radio Radio Geneto no lo puede conseguir otra persona, ¿eh? Pero, por favor, por supuesto El estar conectados el Estar conectados Miren qué, qué lujo tener a Miguel contándonos lo que pasa en Alemania Y que no conocemos así Apenas, ni con detalle, ni nada En el Diagonal nos hablaban También de que Los centros de internamiento de extranjeros en, De inmigrantes extranjeros en Alemania eh, están, en ple, están siendo cada vez más precarios Que recluyen a los inmigrantes En concreto a más de 100.000 Inmigrantes y familias a la espera de papeles en albergues muy precarios. ¿Sabías algo de esto, Miguel? Te, te he escuchado mal. Eh, te he escuchado situación precaria. Ah, en resumen. A no... ver, repito, repito que en Alemania, ¿Sí? según el periódico Diagonal, hay 100.000 inmigrantes y familiares esperando papeles dentro de unos albergues muy precarios. Donde eh, los gestiona, les controla el gobierno alemán. Sabías sí, algo de esto? Es cierto, es cierto, es cierto. Y además tienen los movimientos muy restringidos. Ellos pueden salir a, a, en los sitios donde, en las ciudades donde están, ellos pueden salir solo por determinadas calles eh, y solo para visitar determinados establecimientos. Eh, concretamente tiendas y cosas así no unas determinadas tiendas y unos determinados bancos si no me equivoco y volver nada más a, al al centro este eso eh, te lo digo así muy claro porque hace dos meses hubo o tres meses hubo una una exposición organizada por la asociación nacional de estudiantes de aquí eh, eh, o sea es una organización eh, como el sindicato de estudiantes de, de España, no, a nivel de todo el país, eh, que, y en colaboración con, ahora no me acuerdo qué era, era un colectivo eh, que trabaja en este tema, no, y ponían los los mapas de varias ciudades donde están estos centros de internamiento y señalaban solamente las calles por donde podían pasar, no, o sea, les tienen restringido eso. Eh, hasta, hasta, hasta esa cosa, hasta ese punto, ¿no? Eh, no puedes como ir de pues te puedo decir imagínate que estás en, que vives en sí en geneto en las Mercedes, puedes ir nada más que por la carretera hasta la laguna hasta el Mercadona y si acaso al, a Caja Canaria, como te salgas de ahí, chao ¿no? qué ocurre si te sales del de las calles que te tienen asignadas si no me equivoco es expulsión del país ¿Qué dice? O sea, que estamos hablando con una especie de, de guetos muy sofisticados, qué fuerte. Y como un Exacto, poco posmodernos es y como están denunciando. Eso es lo que les entendí, eso es lo que están denunciando aquí, que no tienen papeles, se ven en un limbo legal, no son nada, por así decirlo, dentro de Alemania y como no son nada, pueden ser cualquier cosa, es la lógica de de este gobierno, ¿no? Y cualquier cosa que sea peligrosa, así es como lo ven ellos. Hace una semana se suicidó un, un iraní de 29 años en uno de estos centros, según nos cuenta Ajá. el periódico Diagonal. Y yo quería aprovechar una pregunta. Javi, siéntete libre de interrumpir, de preguntar, de eh, lo que quieras. Pero me gustaría preguntarle, como ha salido a la palestra la extrema derecha, con los resultados electorales en Grecia, y como tenemos al fantasma, o a un tremendo fantasma, que es el asesino... ...que Noruega este verano pasado... Eh, ...mató un montón de jóvenes... ¿no? ...y parece ser... ...que la extrema derecha en Europa... ...está siendo financiada... ...la extrema derecha... ...la derecha directamente nazi... ...los movimientos nazis sí. estamos hablando... Eh, ...por capital... ...en muchos casos ruso... ...de millonarios rusos... ...te quería preguntar por la cuestión en Alemania... ...¿cómo está la cuestión... ...nazi, neonazi en Alemania... Mira, en, en principio, eh, a ver, eh, con todo lo que ellos tuvieron que sufrir y todo eso, cualquier expresión y de, de ideología nazi, incluso hasta la publicación de libros de ideología nazi o camisas, banderas y todo eso, está prohibida. Además, es una, un tema absolutamente tabú. ¿no? Eso es dentro del lenguaje políticamente correcto que existe en Alemania que es muy fuerte, ¿no? por así decirlo aquí, algo que me pasa a mí al principio cuando yo llegaba aquí, a lo mejor les enseñaba en, de Youtube algún vídeo de estos que hacen de parodias de los diálogos de la película de Hitler de Hitler se entera que... etcétera a lo mejor nosotros en España no, nos hemos muerto de la risa, ¿no? En, aquí los alemanes lo reciben con una cara totalmente <risa> seria y diciendo eso no tiene gracia aquí ¿no? pero también es cierto que eh, existe un partido ¿no? eh, de violencia nazi, aunque aquí se pone el la extrema derecha ¿no? eh, que tiene eh, su presencia no es mayoritaria pero Sí, porque aquí todavía no hace falta, como, como ya están empezando a hacer falta en Grecia y en España, unos perros del capital que vayan contra el movimiento obrero o que vayan contra el movimiento antisistema. Porque todavía aquí la gente está contenida con... Uf, de eso hay mucho que hablar. Entonces, pero por ejemplo hay un pueblo incluso en el que están, salió incluso en un documental en el que están gobernados por ellos, por este partido nazi. ¿No? E incluso, y tienen toda esa actitud discriminatoria, etcétera ¿no? Pero eh, aquí hay como una especie de, de contención, por así decirlo Y de momento los partidos, el partido nazi no tiene O sea, el capital no necesita de ellos para acallar para, las voces de momento, ¿no? Entonces, por eso es una situación minoritaria. Bastante tienen con la CDU, que ya has visto cómo se comporta. No, la CDU es el partido de Merkel, ¿no? Sí, ¿a qué te refieres? A ver, digo, por ejemplo, el, el, la situación de, lo, de los centros de entrenamiento, ¿no? Uh -huh. O cómo están ellos eh, gobernando Europa ahora en este momento, ¿no? A lo mejor en, en Alemania no están haciendo tan... Evidente la presión del capital tan evidente el, el corte fascista que puede tener como si está ya te, siendo evidente el, en España y como si está siendo evidente el, el, más o menos en, en Grecia y en Italia ¿no? pero nos cuentas que hay un partido político eh, que coquetea con el nazismo o sea Si hablamos eufemísticamente, coquetea. Hablando a las claras, como nos gusta a nosotros, es un partido nazi, es el NPD. ¿Y ese partido tiene algún tipo de representación? Eh, si no me equivoco, en el Parlamento Federal ¿no? no tiene ninguna representación. Tienen en algunos sitios, en algunos, en algunos ayuntamientos aquí incluido un ayuntamiento que está gobernado por ellos, si no me equivoco en el noreste de, de Alemania esa es la situación un poco así de, de eso en mi opinión, mi valoración es que están eh, o sea que de momento no son útiles para la derecha y para el capital ¿no? Entonces por eso no hay fuerza en ellos. de todas maneras por ejemplo yo también vivo en una ciudad la ciudad donde yo vivo se llama Marburg Y esta fue un, una isla roja, por así decirlo, en la Alemania Occidental en los años 70, 80. Y aquí, como me decía un amigo migrante también, peruano, que vive aquí, me decía, Miguel, aquí en Marburg a los fascistas y a los racistas los perseguimos como a ratas. Pero eso es una excepción. Marburg es una excepción dentro de, de Alemania, por así decirlo. Vaya. Bueno, Javi... ¿Nos quieres contar alguna sí. cosita? Bueno, quería... quería bueno, aparte ya, ya, hemos, ya le he saludado a Miguel. Pero, claro, ustedes no lo conocen, ¿no? Pero es increíble. ¿Me escuchan bien, verdad? Perfecto. Vale. Es increíble que, claro... que Miguel, ¿cuánto tiempo llevas en Alemania ya? ¿Un año y medio dos o cuánto? Para dos años, vaya. Sí, sí. Dos años. Que es que yo creo que sabe más de lo que está pasando en Alemania que un pro, que un propio alemano alemana es increíble decir la verdad que te echamos de menos aquí en Canarias Miguel te has ido un luchador nato te has ido y, y no dejas de luchar porque estás luchando por los derechos de los alemanes alemanas pero te echamos de menos aquí necesitamos gente como tú eh cómo no te vienes <risa> lo mismo que el Che decía que hay que hacer uno mil Vietnam hay que hacer uno mil anguitas, digo yo, que es lo que hacen falta aquí. <ríe> Oye, una cosa, por decir de luchar de los derechos y, y por terminar un poco de decir lo que, lo que pasa en Frankfurt, solamente eh, quería decir que hay más acciones en estos días, estas acciones están prohibidas eh, por el ayuntamiento, aunque se han conseguido aprobar algunas. Entre ellas, afortunadamente, una gran manifestación que se tiene planeada para el sábado en Frankfurt. Ahí va a estar todo Dios ahí ¿no? y estamos eh, los, ¿cómo se dice? estamos conectándonos españoles que estamos en, viviendo en el estado ¿no? en, en Hessen eh, se llama el sitio, el estado donde está Frankfurt estamos conectándonos para hacer un, un bloque, un pequeño bloque o algo así para hacer presencia en esa manifestación con Vamos a ver si estamos decidiendo ahora precisamente también por Skype con no sabemos si mensajes concretamente del 15 de mayo o con un mensaje más claro contra el Banco Central o vamos a ver, vamos a ver. Pero va a haber un grupo eh, de españoles allí también a ver si conseguimos conectar con dos grupos de indignados que están unos en Heidelberg y otros que están en Frankfurt y podemos unirnos todos y hacer una masa que, que sea visible. Pues es un lujo, Miguel, contar contigo. Perdona, Javi. Mira. Sí, sí, no. Vale, Dale, dale, Javi. Ah, no, Miguel, que lo que estás comentando, estoy viendo en la diagonal, un poco siguiendo con las noticias que estaba comentando Rafa, que en Berlín se, no se permitirá la instalación de ninguna campada este sábado. Me imagino que no se trasladará a ninguna otra ciudad, ¿no? No, no, no. No se trasladará. No, eh, lo único que, la única así que puede haber así eh, que está medio organizada es esta de Frankfurt y no tengo entendido que vaya a haber otra movida así por lo que he estado leyendo así por Facebook, con los grupos por los que estoy conectado así y tal y los que les he podido entender, vamos a ser claros <ríe> eh, me parece que la idea de, de la acampada no, no van a trasladarla a otro, a otro sitio yo tampoco creo que tengan que hacerlo, ¿no? No, es un, un recurso que ha hecho el movimiento en España, que ha sido por las características del movimiento en España y que respondió a unas necesidades determinadas, pero el fallo está, y, y eso es una cosa que yo les critico a los de Frankfurt, en que han imitado a, a España, ¿no? No han querido crear un... un un movimiento ¿no? de, de indignación, sino han querido imitar y ser solidarios, por así decirlo, con el movimiento de, de indignación ¿no? que recorre el mundo, cuando ellos tienen muchísimas razones para, para crear eh, propuestas, para crear eh, preguntas también y para crear también nuevas soluciones, ¿no? acordes a, a, incluso simbólicas, acordes a lo que se vive aquí. Mira Miguel, en España mañana y Javier se intenta aprobar una ley eh, que restringe el derecho a, a la salud, a un sistema sanitario universal y gratuito. Hay tres puntos uh, bastante delicados que se están intentando imponer. Uno es que las personas con nacionalidad mayores de 26 años residentes en españa que nunca han, han estado en situación de alta o asimilada al alta en el sistema de seguridad social esa es la primera la segunda personas con nacionalidad de alguno de los países miembros de la unión europea del espacio económico europeo de suiza que carezcan de certificado de residencia en españa y o no puedan acreditar su situación de paro involuntario y la tercera Extranjeros, nacionales, de países terceros que carezcan de autorización de residencia en España Hay una campaña en internet para una sanidad universal y gratuita Sanidad para todos Que está, eh, que está eh, propuesta por diferentes organizaciones, diferentes colectivos ...y que de alguna manera está intentando que esta ley no se... Sé, ...este decreto de ley que mañana es cuando se va a discutir en el pleno... ...bueno, lo, creo que se está aplazando, me dice Pili. Vale, ya bueno. Se, ya principio ya ya salió el decreto, mañana se confirma, pero como hay mayoría absoluta... ¿Cómo? ¿Que no te escuché bien? Que ya salió el real decreto, el día... Sí, mañana se firma, ¿no? Mañana se ratifica, pero se como ratifica. hay mayoría absoluta, pues... Y bueno, esto es bastante mm, delicado, ¿no? Y mm, organizaciones como Médicos del Mundo, SEAR, eh, MUGAP, están intentando que esto no... No sé si han oído que en, en Grecia, así con el subidón de las elecciones, eh, el partido nazi, eh, miembros del partido nazi, se pasearon por calles donde había mm, población homosexual, repartiendo, tirando pasquines, diciendo después de los inmigrantes seréis vosotros sí es decir que <ríe> eh, bueno eh, existe el dicho ese famoso que se le atribuye a Bertolt Brecht aunque viene de, de más atrás no de que primero vinieron a por unos luego por otros luego por otros luego por otros yo no, como no era ninguno de ellos pues pasaba de todo pero al final me cogieron a mí también claro en todo caso en Grecia la, la posibilidad de que haya unas elecciones nuevas en principio pronostica que daría una mayor subida y una posibilidad de gobierno para la izquierda radical que estamos leyendo en su programa electoral entre los que hay un montón de puntos ¿no? recuperar los convenios colectivos aumentar las inspecciones de trabajo y los requisitos laborales para empresas que accedan a concursos públicos limitar el encadenamiento de contratos temporales Y apostar por los contratos indefinidos Igualdad salarial para mujeres y hombres Cosas que a Pili no le gustan nada Ni a mí muy A ti Miguel tampoco te gusta nada de eso, ¿verdad? A mí tampoco. Para nada Para nada Además, como, como militante de Izquierda Unida también Tampoco me gusta Pues imagínate Vale, bueno eh, Vamos a poner un Pequeño, pequeño, pequeño audio oyendo a una persona que nos dejó hace un día. Reconocidas figuras como el premio Nobel Mario Vargas Llosa manifestaron su tristeza por esta lamentable noticia. El presidente de México, Felipe Calderón, también expresó su pena por el deceso del literato a través de su cuenta de Twitter. Asimismo, el escritor peruano Iván Tais destacó su gran aporte a la literatura como iniciador del boom de la narrativa latinoamericana. Añadido Fuentes tenía previsto la lanzar dos libros para páginas, este año. El primero es un ensayo eh, titulado es Personas. Natura... Pues sí, que falleció Carlos Fuentes, un escritor mexicano que aportó, aportó por los derechos humanos, ...y por los derechos sociales en México y también en el mundo. Pues, y comentábamos también que el diario de avisos publicaba primera página hoy... ...una entrevista a Joshua Endur, el músico y ahora ministro de Cultura y Turismo de Senegal... ...a ver uh -huh. si nos ponen los vuelos más baratos, ¿no, Ana? <ríe> si bajan las tasas aeroportuarias de Senegal empiezan a haber más vuelos entre Canarias y, y Senegal, porque de hecho la semana que viene tenemos que conseguir que nos visiten dos profesores y una alumna y un alumno de Senegal, aquí a estar por las Islas Canarias con gente de los colegios, de los institutos y entre ellos también de El Cabrera Pinto Yeah No sé si en los tiempos de ustedes pasaron por ahí gente senegalesa No, que va, que va venían italianos y franceses solo italianos y franceses, pues bueno ahora ya también africanos, entonces hay que cantar aquello de but the times they are changing ya, hola. Bueno. bueno pues nada ahí estarán en el Cabrera Pinto en el Marina Cebrián de Taco en el Viar y Clavijo también en la Laguna en, en el Puerto de la Cruz en José Betencourt y también en el Sur en el, los Cristianos, en Médano, Cabo Blanco eh, bueno, intentando que este proyecto de comunicación directa entre escolares de una orilla y de otra eh, Pues crezca, crezca, a pesar de todas las dificultades, incluidas las económicas. Y para eso utilizamos estos temas: la tecnología. La tecnología. ¿Qué, canción, ¿Qué canciones tendrá de parada DJ Pili? ¿Qué canciones tendrá de parada? ¿O qué canciones? pedirían ustedes? Miguel, ¿tú qué canción pedirías hoy antes de cerrar la jornada? Uh, me pillaste, me pillaste. ¿Conoces uh, a un grupo de música de rap de aquí de Tenerife que se llama Veneno Creu? Veneno Creu. Sí, sí. creo que hace que canción dice. ¿Tienes tiempo de conocer el rap de la isla ahí en Alemania? Hombre, es que aquí me he propuesto un, un tema y es con el tiempo convertirnos, convertirme en una especie de, de embajador de la cultura canaria. <risa> embajador, entre comillas, ¿no? Ustedes me entienden. Embajador cultural. O sea, aquí, eh, como migrante, no pretendo diluir mi identidad cultural ni, ni tampoco defender al estilo El Día. <risa> eh, en la cultura mía, ¿no? O sea, no pretendo de, de diluir mi, mi identidad cultural dentro de, de este país Aquí la gente se lo digo bien, claro, digo, yo soy un canario en Alemania Y no voy a abandonar esa, esa relación que tengo con, con mi comunidad de, en todos los sentidos, ¿no? Desde mi pasado hasta la actualidad, incluido Veneno Crew <risa> Que suena muy bien, por cierto Vamos allá con lo que nos tenía de, nos tenía de parado Pili Mándale de la nada, nada, ya es más que algo, es la evolución La revolución de los claveles que la can Rafa Si tengo ojos veo, si tengo boca hablo Si vengo de la nada, nada, ya es más que algo Es la evolución De mi revolución yeah. Evolución para abrir la mente y el corazón Revolución usando la libertad de expresión Evolución uniendo a toda la nación Revolución pa' derrocar a Babylon Evolución para que el mundo sea un lugar mejor Revolución los políticos no tendrán el control Evolución uniendo a toda la nación Revolución pa' derrocar a Babylon Si tengo ojos veo, si tengo boca hablo, si vengo de la nada nada ya es más que algo es la evolución De mi revolución eh.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 Una encuesta sitúa a la izquierda radical, como han dicho Sirisa, como primera fuerza en Grecia y dejaría al PASOC con menos del 10% de los votos. Estoy llamando por teléfono a Juan Alberto para que nos diga si va a poder tener internet o no, esquipe o no, ahí en, la, en el encierro que está teniendo lugar en Bellas Artes. Hablamos de la Universidad de La Laguna, hablamos de la isla de Tenerife, de la Macaronesia. Juan Alberto, ¿cómo lo ves? Hay Internet, hay Skype, ¿no hay? ¿Hay conexión? Hay Skype, lo que pasa es que estuvimos llamando y ahora estamos ya reunidos en la asamblea. Mira, ¿y podrían entrar un segundito de forma telefónica, aunque sea? Eh, ahora, o sea, dentro de un momento. Que estamos ahora mismo justamente hablando del tema de los medios y qué que queremos realmente con esto, ¿sabes? Que estamos una, en una reflexión profunda. Bueno, como ya estás en antena y creo que te escuchan Javi y Miguel, ¿le escuchan a Juan Alberto? Sí, escucho? Es ese... sí, te oyen, sí te oyen. No Cuéntanos nada más que cuándo comenzó el encierro y, y cómo va, nada más, un par de datos. Pues el encierro se planificó desde el viernes y empezamos el lunes y estamos ya miércoles. Eh, por ahora va bien, no somos, no somos muchas personas, somos a lo mejor 50 personas, pero o se van creando sinergias entre entre las personas, hoy por ejemplo hubo una, una asamblea de profesores en, en Guajara, eh, no sé, nosotros tenemos asamblea todos los días también, pero constatamos en parte que falta una, una integridad en la comunidad educativa, por así decirlo, ¿no? ¿Hay profesores simpatizantes? Simpatizantes sí, participantes poco. Uh -huh. Profesores, participen más, participen más. ¿Y el, el personal eh, administrativo del, del, de Bellas Artes? Los mejores que se portan son los señores de, las señoras de la limpieza. <risa> ¡Bravo por ellas! Muchas gracias. Bueno, ¿y el motivo del encierro brevemente? El motivo del encierro, pues, es uno de los recortes de derechos. Ya sé que hay mucha gente que se siente recortada en sus derechos por todos lados, porque esto es como un recorte continuo. Eh, el recorte en el derecho de la educación en España, ¿no? El decreto del 20 de abril, el decreto de este 14 de 2012. Uh -huh es un real decreto ley que por ahora puede ser todavía que haya alguna, eh, como digamos, alguna insumisión por parte de alguno de los gobiernos, pero nos estamos planteando, bueno, hoy vino el decano a hablarnos, por ejemplo, que cualquier insumisión seguramente, si la universidad se declara insumisa ante, ante ese decreto, pues seguramente no recibirá la financiación del, del gobierno de Canarias. Y si el gobierno de Canarias se declara insumiso ante eso, seguramente tampoco recibirá la partida destinada a universidades o educación de, del gobierno central. Y que estamos hablando de una reducción del presupuesto de la universidad a la mitad. De 195 millones pasaría a tener 100 millones. ¿De una reducción a, parte, a la mitad del presupuesto parte, de la universidad? Aparte de que se suben las tasas de los alumnos en primera matrícula desde un 66% hasta un 166%, llegando hasta un 1.000% en cuarta matrícula. Que él es, una, es un elitismo de, de la educación eh. No sé ahora sea estamos bueno, que... a ver cómo, cómo, cómo podemos unir a la comunidad universitaria en este tema Porque o allá, sea, ahí arriba ¿sí? ¿Juan Alberto? Eh, uh, Ju ahí. ¿Juan Alberto? Sí, Ana ¿Cómo está? Juan Alberto, sí, Ana, ¿cómo está? Bien, sentadito Mira ¿Hasta qué edad...? Te voy a hacer una pregunta que no es, no es ingenua. ¿Hasta qué edad suelen estar los universitarios o universitarias estudiando? Pues yo creo que depende de cómo organice su vida cada persona, ¿no? Más o yo, menos... por ejemplo... Bueno, yo soy un caso un poco anómalo, yo creo, ¿no? Yo tengo 33 años y estoy estudiando segundo de viajar, sí. pero me paso 10 años viajando. Mira, porque estoy leyendo aquí que mañana se va a ratificar un decreto de ley que dice que las personas con nacionalidad mayores de 26 años residentes en España que nunca han estado en situación de alta o asimilada al alta en el sistema de la Seguridad Social, que no van a tener la alta de sus padres, ya eso ya eso lo sabemos. Pero esto es tremendo, ¿no? Misma. Pero espérate, ¿esto qué quiere decir que un universitario, por ejemplo, una universitaria que no han trabajado porque eh, entre otras cosas están estudiando eh, no tiene no, derecho no, no, no, a la tarjeta de, no tiene derecho a la tarjeta sanitaria? No, ninguna asistencia. Creo que después se puede dar así como de alta en una lista de, de personas sin recursos. Pero sí me lo había estado leyendo ya, pero la verdad tampoco me he puesto demasiado porque la verdad eh, de estar vivos a morirse Queda poco ¿Sabes que me recuerda a Olga Rodríguez? Que es una periodista Que ah. ha trabajado en Oriente Medio Y el otro día decía Que en la En la primavera árabe Uno de los gritos era Hoy muero Y, era, y entendió ella que era una especie De inside en el pueblo Porque eh, nunca había estado más vivo ese grito. A lo mejor tenemos nosotros que empezar a gritarlo aquí, ¿eh? porque estamos un poquito hartitos de, de todo, un poco de todo, cómo se mueve esta, esta burocracia, esta política, ¿no? de estos decretos que, que pasan, pasan una línea, pero realmente no sabes hasta dónde llega la línea porque no te lo explican bien, se intrometen en, en las leyes que ya hay de las competencias autonómicas, por ejemplo. Eh, Mira, que, Juan Alberto, ¿nos puedes mencionar una página, la página web de referencia para quien nos está escuchando? La página web que por ahora, bueno, por ahora tenemos pocas cosas colgadas, pero estamos, ya tenemos un vídeo que grabamos ayer a ver si hacemos un viral para que los alumnos empiecen a, a enterarse, se los pasaremos esta noche por ahí. La página web se llama Educautión con K como educación y peligro, no educaution.blogspot.com a ver si la repetimos bueno yo también quiero hacer una referencia a internet, leer el artículo porque es tremendamente interesante eh, lo que comentaba antes de Olga Rodríguez, el pueblo árabe exige lo mismo hoy que hace años, pan, justicia y libertad ...y... Juan Alberto, te dejamos reintegrarte a la Asamblea, entonces Venga, perfecto, si quieren después... A ver, ¿Se van a quedar un ratito más o no? Oye, ya, iremos, ya iremos cerrando el programa ah, vale, Mira, vale. saludos desde Alemania, de Miguel que nos ha contado cómo va la cosa por ahí hay noticias interesantes, muy interesantes Sí, la y... le está perdiendo puestos por ahí en algunos sitios, ¿no? Pero se subió al sur un 5% <risa> ¿No? A ver, no sé si podrías escuchar a Miguel Miguel, di, di, dinos Sí, sí, sí. De hecho, eh, perdió en, en el estado que está al lado del mío. Efe, efectivamente, eh, hay una, una coalición de los verdes y el partido eh, progresista, yo me niego a decirle socialista, el SPD. Y, y, y ella va y se sube, ella y su equipo, ¿no? Se sube el, el, eso, el, el, el sueldo. <risa> Habla que... Hola, te perdimos Javi, Javi un, saludo. un saludo para Miguel y para Javi De, de Juan Alberto Y mu Mucha suerte Mucha suerte en el encierro en Bellas Artes Oye, una cosita Nada más eh, que las personas por ahí, por todos lados, empiecen a pensarse que defender los derechos de cada cual realmente significa, por ejemplo, defender los derechos de, de tus padres, de tus hijos, de, de tus familiares, de tus amigos. Y que aunque bueno, a algunos a lo mejor no le toque tanto de golpe ahora, cómo caen todas este, este, estas tijeras que, que nos mandan, puede ser que en el futuro... Le toques. Bueno, sí, sí que nos no toca, es Miguel. Que nos tuvieran, ¿no? Sí, sí que nos toca. Te des cuenta o no, te tocas. Venga. Oye, un abrazo, Juan Alberto. Un abrazo, Rafa. Venga. Venga, hasta luego. Bueno. Y libertad. Libertad. ¡Libertad! <risa> un, un abrazo. Un abrazo. Juan Alberto, Juan Alberto. Bueno. Vale.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 Atardeceres, hoy el desarrollo en carne viva Un discurso político sin saliva Las caras más bonitas que he conocido Soy la fotografía de un desaparecido La sangre dentro de tus venas Soy un pedazo de tierra Que vale la pena una canasta con frijoles Soy Maradona con... 30... Por los Twitter, pienso luego estorbo El 15M es una escuela, hemos aprendido a movilizarnos Y ya no hay marcha atrás La Eurozona es como un grupo de malos amigos, todos estarán a tu lado hasta que estés jodido que te dejarán solo. Eh, Javi, disculpas por no poderte conectar con Juan Alberto. No te preocupes. Y desde aquí un abrazo muy muy fuerte a Olga Rodríguez que acaba de publicar su libro Yo muero hoy, las revueltas en el mundo árabe. No es fácil definir en pocas palabras lo que es la primera árabe, la primavera árabe. ¿Cómo lo haría usted?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 ...esta canción nos la sugirió Miguel... ...Miguel, ¿quieres contar algo de esta canción? Bueno, sí, solamente es porque... ...la letra... ...eh... ...habla de, de la dignidad y de la belleza de... de América en general... De todo, ...de todo el continente, de todo el pueblo americano... ...de todos los pueblos americanos, vamos a hablar en plural... ...y... y ...yo lo veo aplicable a... ...a todos los pueblos del mundo, ¿no? ...sobre todo los que están oprimidos, ¿no? Y además, es una canción que muchas veces, cuando tengo el orgullo herido, el orgullo migrante herido por aquí, que a veces se lo llenen algún que otro rubio por aquí, me la enchufo al, al MP3 y, <ríe> y me sube los ánimos, ¿no? Les quiero subir los ánimos a la gente con ella también. Qué bueno. Por aquí, por los twitters, mis ahorros son su botín, es un documental muy recomendable. O bienvenido al mundo del cambio. No es un texto de Kafka, es un texto de Acampada Sol que explica la cacerolada de hoy. Ha habido una cacerolada que la policía ha intentado limitar y los han tenido ahí como bloqueados en una calle, la calle Alcalá, si no me confundo. Número 5, sí, en el número 5, fuera. En el número 5 de la calle Alcalá. Perdón, pero O sea, ¿que no, no se puede tocar tu cacerola? No, estaban, estaban, sí, eh, estaban caminando por la calle y, y allí los, los cercaron. Por cierto, eso es una, una estrategia que también utilizaron en la manifestación que dije antes del 31 de marzo para bloquear a la manifestación que, se, que estábamos haciendo en Frankfurt. Por un lado y por el otro, y iban presionando... Acercándose poco a poco la policía hacia el grupo, ¿no? Un poco intimidándolos para conseguir pánico dentro de eso, ¿no? Vaya, nos ya, estamos yendo y. y la idea... ¿Eh? Que Miguel, que eh, nos estamos yendo y nos siguen enviando información. Javier deja el teléfono, pero sigue enviando eh, mensajes y nos acaba de decir: Siriza rosa el 32% en las encuestas. Y pasó que el, 80, el 8% nada más. Bueno, sí saludos. Sigue aquí, mira, te dices, sigo aquí. Bueno, vamos a ir cerrando el programa, saludamos sí, sí. a Lidia, que está por ahí conectada, y venga, un pensamiento, una reflexión última de cada uno, un baile, una invitación, mientras que Pili nos musiquea. Porque no les escucho más. ¿Cómo, cómo? Ah, no, ahora les escucho bien. Venga, nada, digo eso, que cada uno suelte... Su, sí. su desahogo su pensamiento su grito su su canto final final no okay. Ten, para ir despidiendo entonces. para cerrar un poco el programa sí pero para continuar vale, pues, uh -huh. simplemente eso quiero de, eh, hacer llegar entonces a canarias que que en alemania habemos gente que estamos activas, no solamente español y todo eso también eh, alemanes, italianos y griegos eh, nos estamos moviendo no es una situación general pero estamos ahí y y aquí también se, por lo menos vemos algunos cuentos que estamos haciendo intentando amplificar la voz de lo que llega desde Canarias para que también sepan que existimos y que también tenemos algo que decir dentro de devenir de, de la historia y Candela eh, para terminar simplemente de verdad yo me siento como como co-ciudadano de la gente que salió el, 15, el 12 de mayo y estuvo hasta el 15 hasta hoy mismo saliendo a la calle y protestando me siento completamente orgulloso de de, de ustedes, incluso yo soy profesor de, de español en una universidad aquí, de, o sea, en un, en un servicio de idiomas de la universidad de, de, esta, de esta ciudad, y no hago sino hablar de esas protestas y de ponerlos como ejemplo a los estudiantes para que vean lo que es un, una juventud comprometida con, con el cambio. Así que mucha, mucha fuerza, mucha fuerza. Aquí también intentaremos hacer nuestro papel. Salud y alegre rebeldía. Mm. Que todos al levantar la vista, veremos una que ponga libertad. En África, en una playa de Mauritania, hubo una playifestación del 12M-15M. <risa> Justicia Social para Todos, ponía una de las pancartas escrita en francés. En apoyo al Día de Acción Global convocado. ...desde todas partes, para todos, con todos... pedir otra vez nombrando a Olga Rodríguez, esta periodista que ha estado trabajando con el pueblo árabe y porque me ha impactado mmm, escuchar cómo se titula, se titula su libro y cómo lo que vivió ella, ¿no? Aparte de que ya le había hecho un seguimiento ahí en esas cosas del Twitter, ¿no? Por las informaciones tan interesantes que daba. Pero eh, vuelvo a acentuar, ¿no? Yo muero hoy. Este libro es de Olga Rodríguez. Y lo escribe, es un título que desde mi punto de vista nace de un darte cuenta de algo, de un ya coño, de un insight, como dirían los, los psicólogos, las psicólogas. Eh, Ella dice que la gente salía a la calle diciendo Yo muero hoy Y que ese grito estaba más vivo que nunca ¿Eh? Javi, ¿estás con nosotros? Sí, sí, sigo por aquí Pues... Tú... Mismo. Dile. ¿Qué te apetece decir para decir hasta pronto al barrio de Geneto, a Tenerife, al mundo, en este momento okay. de. Radiación. Hay radia, Puente Humano. <risa> pues vamos adelante de gritar, que, que tampoco puedes gritar porque ya, ya es muy tarde, ¿no? Pero eh, decirles que, bueno, pues que a Alemania, pues a Miguel, Le echamos de menos, a de verte lo echo de menos, que nunca me coge el teléfono, sé que no me está escuchando, pero nunca me lo coge y me hace ilusión escucharlo a través de irradia. Vuelve a unirnos irradia otra vez, ¿no? Es decir, es que es, es maravilloso esta radio, y yo la verdad que no sé, no sé qué hacer. <risa> <risa> Por si Lidia Escuché se despide menos, también diciendo aquí, feliz ¿cómo? viaje al escritor Carlos Fuente. ¿Cómo, cómo? Lidia, Lidia que se despide diciendo feliz viaje al escritor Carlos Fuente. Ah, bueno, bien, bien, bien. Pues, pues eso, que les echo, echo de menos a Miguel, he echo de menos a Alberto y a ustedes también, que están ahí, a Pili, Rafa y Anita. Y, y nada, voy a gritar, bueno, primero, a ver cuándo pones la revolución de los claveles, Rafa, y la cantas, <risa> la cantas tú. What? Lleva insistiendo ya media hora, ¿eh? Nos sí, tenemos sí, que marchar, sí, sí. ya Pili nos está mirando mal, nos tenemos que marchar porque bueno, vamos a terminar la, durmiendo la, la, aquí. La, la cantamos para acabar, está Miguel todavía en antena, venga. ¿no? Miguel, ¿estás ahí? Sí, esa... Pues nada, es toca la de, cantar Grandola de, Vila, de Vila la Morena. Canta. Toca cantarla. Toca cantar yo. Pero la cantamos juntos, ¿eh? Venga, sí. Venga. La, la cantamos todos juntos, vamos a ver, venga, vamos a... A pincharla aquí por la... Vamos a pinchar el audio... Para tener la música que nos apoye un poquito A ver Bueno, esta canción ya saben que fue también La contraseña radiofónica El momento sí. en el que empezara a sonar por la radio Era el momento en el que Todos los jóvenes Y no tan jóvenes, soldados, soldadas Cansadas Y cansados de todo ese tinglado De la dictadura de Salazar Salían a cambiar El funcionamiento De los cuarteles y de las calles, ¿no? Y que, la... que aproximadamente hasta ahora empezaba a sonar esa en la Revolución. ¿A esta hora de la noche aproximadamente? Ah, no, perdón. A esta hora aquí en Alemania, perdón. que Aquí tenemos una, una hora más. O sea, a las doce y pico de la noche. A una casi. A una, me parece que fue, sí. Pues bueno, sí. entonces estamos, estamos ahí. Venga, vamos a entrar. Sonando. Venga, nos vamos con los claveles. Mm. ¿Entra o no entra? Yo empiezo ya. A ver. Sí, sí, entra. Vamos. Grandola vamos. Vila Morena. Terra de fraternidad, de fraternidad. A ver quién está por ahí. A ver, vamos a repetir, vamos a ver. Grandola Vila Morena. Venga, Grandola Vila Morena. Grandola Vila Morena. Terra de fraternidade. Terra de fraternidade. O povo. O povo. E que mais governa. E dentro, e de vale. dentro de ti. Dentro oh cidade, de ti. O oh cidade. Dale. La traducción nos la hace Miguel, que es un lingüista avezado. Venga Miguel, ah. ¿Qué significa <risas> esto? Que no, no Bueno, a ver si... Sí. Eh, grandola de Tierra Morena... Eh, ¿cómo era, Tierra de Fraternidad... El pueblo es el que más... Es el que gobierna... El que es el que más manda gobierna... Dentro de ti... Oh, mi ciudad... Eh. <risa> <risa> Amigas, amigos... Ahí la tenemos... Vamos de nuevo con ella, venga... Ahora, todas juntos... Todos juntos, ahí, cada uno en su casa... Con su... Con su aparato de radio... La Morena, Terra da de Fraternidad. U Povoé, U Povoé, que mais ordena? Dentro de ti Dentro de ti os cidade, U Povoé. Y surdena, terra da fraternidad Bueno, que vivamos en breve una verdadera tierra de fraternidad a todas y todos Un abrazo, venga, seguir bien Un abrazo Chao. Un abrazo desde aquí también Que vivan las conexiones Chao Bruce Springsteen like to play my guitar. I guess you guys know him. See a local boy or something.